Arañando las nubes con tus dedos amarillos Y la mirada clavada donde el sol no brilla tener claro que estamos en las primeras fases de una extensa guerra contra los pueblos, destinada a rediseñar el mapa del mundo, expulsando a las comunidades de sus tierras para profundizar el extractivismo. En esta guerra, los de arriba utilizan ejércitos estatales, paramilitares, narcos, Y una brutal desinformación. Nosotros no resistimos la muerte con la muerte. No actuamos de forma simétrica. La reacción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos inspira. Seguir construyendo nuestros mundos. Mientras resistimos. Siveki sí, 360 Radio Cartón Estamos transmitiendo desde los sótanos del barrio chino, conspirando, siempre conspirando, reinventándonos en el creativo para todo el bandoleón del planeta Humus. Hoy es 28 de agosto de 2020. Acá, desde la discorda del apandamiento 360, 360, 360. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Este es el segmento de la señora adolescente que opina. Hoy es 28 de agosto del año 2020, el tiempo de la pandemia. Y estamos aquí colaborando con el programa 360 Radio, en Radio Cartón. Muchísimas gracias a Sergio Fon, que nos ha permitido enviar esta cápsula. Y muchas gracias a Carlos, el operador de cabina. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en Guadalajara o en cualquier otra parte del mundo. Estamos aquí en, en, con, con esta señora adolescente que me cae súper bien, que soy yo. Entonces, <ríe> este este viernes de 360 vamos a hablar acerca de... bueno una de las características de este programa que se compone de cápsulas que, que todo mundo envía eh, es que son son muy variables son tienen mucha variedad entonces eh, seguimos esperando sus cápsulas para el para los programas de 360 no dejen de, de mandar lo que piensan lo que sienten un choro variador como dice fok Y, y una serie de poemas, lecturas, eh, pueden compartirnos lo que van comprendiendo de la vida, como las experiencias que van viviendo. Es es fascinante compartir, es fascinante estar presentes en, en nuestra propia vida. Pues sí, eso es. Honrar a la vida, estar presentes en en nuestra propia vida es es esto de observar claro eh, tenemos esta teoría de que de que, la, la teoría del pollo sin cabeza es así así se le puede llamar una teoría de, de pollo sin cabeza es ir viviendo la vida ir viviendo la vida y viviendo la vida resolviendo las cosas que Pues que se tienen que resolver y al final nunca somos conscientes de para qué vivimos la vida o para qué corremos como pollo sin cabeza a resolver cualquier cantidad de problemas que se van que se van presentando ¿no? esto eh, es algo introductorio a, al tema que vamos a tratar en esta cápsula. Y de ninguna manera es una cuestión como de sermonear, ¿no? De, de decir, es que tú vives la vida con inconsciencia Pues sí, pero todos lo hacemos en un grado o en otro, ¿no? Um, Más bien esta cápsula que viene a presentar un chisme científico eh, es, es más bien como del lado humanista, es más bien como para darnos cuenta o atisbar o, o mirar muy someramente, eh, echar un vistacito pequeño hacia un mundo que al que normalmente no estamos expuestos más que a través de los infomerciales de la de las piezas de mercadotecnia que hacen, por ejemplo, los gurús del bienestar eh, como Tony Robbins, como bueno, como muchos, eh, el mismo Deepak Chopra y otros tantos, ¿no? Yo dispensa eh, no no es una cápsula como de superación personal, es un chisme científico. Y Ahorita les voy a decir el corazón de ese chisme, porque luego vamos a hablar de un libro y de las cosas, y vamos a tijerear al libro y lo vamos a hacer pedacitos. Eh, pero el, el corazón del chisme que les vengo a traer, de este chisme científico, es que ya quedó atrás la física cuántica, ya no es novedad. Ahora, la nueva ciencia en la que se está uniendo la espiritualidad con la con la comunidad científica es se llama qualia. Q U A L I A, qualia. Es la ciencia de los qualias. Y los qualias, así como como los comentan eh voy a leer una definición que dice, eh, los qualia son las cualidades subjetivas de las experiencias individuales y se les considera como una especie de puente entre dichas cualidades de la percepción humana y el sistema físico del cerebro. Los qualia pretenden dar la explicación, por ejemplo, de lo azulado de lo azul. Esto es muy importante porque en, en el terreno discursivo, bueno, el mejor ejemplo de un qualia sería eh, el, el de los colores. Mucha gente sabe ya que los colores no existen. Bueno, no existen por ellos mismos. Existen cuando nosotros interpretamos esa frecuencia de onda que entra por nuestros órganos visuales y conecta con el cerebro entonces eh, no hay que olvidar nunca que en el cerebro no hay colores en el cerebro no hay eh, imágenes en el cerebro no hay sonidos en el cerebro hay todo un una especie de parafernalia Eh, bioquímica, el cerebro es grasa y agua. Eso es lo que es. Y tiene sustancias químicas, ¿no? Eh, bueno, tal vez ni eso tenga. Ah, tal vez alguna que otra alrededor en el, en el líquido en el que flota nuestro cerebro. Pero, claro, lo que tienen las neuronas, eh, sí es electricidad. sí Sí hay, este... Un cierto un cierto grado de energía dentro de esa de esa masa de, de grasa y agua que tiene anfractuosidades, que son esas hendiduras que conforme el, el cerebro fue creciendo eh, después de los changos eh, el cerebro se fue haciendo grande pero para adentro se fue arrugando hacia adentro y esa una telita que hay en la superficie, que es como blanquecina, es el, la, digamos, es como la joya de la corona del procesamiento cerebral. Es decir, lo tenemos nosotros los humanos y no, no hay especies que lo tengan exactamente igual. Tal vez los delfines, que por cierto el otro día me enteré que los delfines no duermen nunca, que tienen una especie de dos cerebros y que mientras uno duerme el otro está activo y mientras y al revés. O sea, que un delfín puede estar no puede dormir y le pregunté al entrenador de los delfines, "Oye, ¿y el delfín cómo? Pues cómo se acuesta, ¿no? Y dice que de vez en cuando se quedan como verticales, ¿no? pero, y quietos, porque, bueno, los músculos se tienen que regenerar, pero que es en bien, bien no duermen. Bueno, eso es fascinante. De hecho, ya el funcionamiento del cerebro, digamos que está dejando de ser el santo grial o, o la investigación más importante de la ciencia. Eh, y esto porque eh, la... La física cuántica sí dio de muerte a las físicas anteriores, a la newtoniana. Y la física cuántica, la mecánica cuántica, lo cuántico sí vino a representar un reto respecto a la al respecto a los alcances del pensamiento científico. Lo que tiene de malo el pensamiento científico es que es pensamiento. <risa> eso, de eso se va a tratar la cápsula de hoy. Es decir, eh, como los científicos que quieren ser puros y duros, que quieren ser serios, que quieren ser acérrimos defensores de una cientificidad impecable, eh, Realmente no lo pueden hacer porque al final todo lo tienen que decir ellos, todo lo tienen que escribir ellos en un paper de investigación que está filtrado por la personalidad de quien lo escribe, está filtrado por toda la humanidad del que lo produce. Y al final puede haber máquinas, puede haber microscopios, puede haber telescopios, puede haber todo un laboratorio físico. Puede haber un colisionador de hadrones en el centro de investigaciones de, de allá, de Suiza, que mide de diámetro kilómetros y kilómetros y sirve para da que unas partículas subatómicas den la vuelta, choquen y salga el bosón de Higgs, la partícula de Dios, señores, nada menos. Pero puede haber todo eso. El problema está en que a la hora, las máquinas no te dan las respuestas, ni los experimentos, ni los doble ciego, ni los de placebo, ni los de nada, nada de eso, te da la respuesta a una pregunta concreta sin que antes tengas que interpretar lo que sale de esas máquinas, de esos experimentos. Y esto es algo frustrante para un científico, yo lo sé. Yo lo sé porque yo he platicado con muchos y hasta me ha costado con ellos, ¿no? Y con ellas. O sea, es, es tan duro tener que tomar lo que te sirve y desechar el resto. Cuando has trabajado por por ir por una verdad que no se pueda que no te la puedan tumbar el caballo, que no que no Sí se tiene que refutar en algún momento, porque la ciencia es un fenómeno complejo. La ciencia es un fenómeno que donde la temporalidad es muy importante. Y eso no debiera ser. Un principio científico debiera ser como principio, como tal, o sea, por sí mismo, como una piedra angular de algo que no puedes negar, debería durar eternamente. Pero no es así. En la en la práctica, en el transcurso de la humanidad científica no ha sido así y no va a ser así. Yo hace tiempo le dije a mi tutora catalana porque yo trabajé un tiempo de becaria y, y alguna vez quise escribir algún artículo científico. De hecho, duré como 10 años, ¿no? Escribí una tesis sobre el verbo tener, escribí, porque yo estudié en europa estudié en la UNAM, estudié en Europa. Estudié primero lingüística y luego estudié ciencia cognitiva y lenguaje. Y, y claro, eh, los, la mirada virgen de una persona como yo sobre la ciencia, pues a veces desata incomodidades, ¿verdad? Y yo una vez le dije a mi tutora catalana, Sabes qué, Irene? Yo creo que las herejías de hoy son la ciencia de mañana. Y mi tutora, que es muy sabia, me dijo, o sea, no me dijo que sí, no me dijo que no, pero sentí que me dio la razón. <risa> claro, una de las de las grandes artilugios de la ciencia es nunca tratar de asegurar algo. Porque ya sabemos que todo se cae, con el tiempo todo se cae, y es lo que está pasando en este caso. Estamos asistiendo a, al nacimiento de una nueva ciencia. asistiendo el nacimiento de una nueva ciencia ya la cuántica como les dije aunque nunca la entendimos ya pasó de moda verdad muchos investigadores dicen que el error que nosotros cometimos con con este con la cuántica con la interpretación de la cuántica fue tratar de meter conceptos cuánticos en una caja de eventos físicos newtoni newtonianos. O sea, no no se concilian, no no tienen nada que ver La, las leyes que gobiernan a las partículas subatómicas, es decir, a lo muy muy pequeño no jalan con con las leyes de lo grande y Einstein se burló, se burló Einstein cuando le explicaron ¿Cómo estaban viendo la la cuántica pauli por eh, einstein tuvo estuvo en los en los print o sea, las relatividades de él o sea ya no necesito ni siquiera mencionarlo pero pero claro en los inicios en los inicios el, en el siglo dieci, no en el siglo 20 eh, en los inicios de la cuántica pues había conceptos que eran Pues, perdónenme la palabra, ¿no? Prácticamente ridículos, ¿no? Y entonces los científicos tienen particularidad, bueno, tienen su corazoncito, ¿no? Ese es el problema de la ciencia, ¿verdad? Que los científicos tienen corazón y tienen cerebro y tienen una humanidad y tienen una conciencia y, y todo todos los conocimientos científicos obtenidos de maneras pulcrísimas tienen que pasar por esa suciedad, por esa por esa ambivalencia, por esa forma tan conveniente de ver el mundo que tiene cada ser humano. Entonces, claro, se burlan unos de otros, ¿no? Einstein, eh, cuando Einstein presentó sus trabajos, creo que fue en Viena, no sé, una bola de cabrones que estaban ahí sentados, ¿no? Listos para tragarse al jovencito físico que iba a presentarles una teoría increíble, la de la, era la de la relatividad general, creo, este eh, cuando terminó de exponer su trabajo los güeyes estos pues, casi se casi semeaban de la risa y uno de ellos le dice oiga joven y eh, para poder decirnos el comportamiento de por qué este su fuerza de gravedads tan eh, digamos eh, acomodaticia, a la cantidad de materia que existe. Eh, usted podría decirnos eh, cosas, eh, por ejemplo, eso de la luz, ¿no? Que si pasa cerca de un, un objeto que está muy este grande, se curva la luz, ¿verdad? Porque usted dice que la gravedad que está alrededor de ese objeto eh, grueso, pues este esa, esa, esa, esa gravedad es como como un, una deformación del espacio que hace que la luz haga una curva. Eh, eh, todas estas cosas. Eh, ¿Usted podría decirnos eh, qué experimentos hizo para poder eh, presentar esta, digo, dar a luz esta teoría? Y entonces Einstein le dice, no, no tengo ningún experimento. Eh, la lógica me ha traído hasta aquí entonces claro o sea por si fuera poco ¿verdad? aparte que ese güey era un güey que llevaba iba a decirles cosas horrib horribles acerca de su física newtoniana además no había hecho experimentos o sea son famosos los experimentos mentales de Einstein y resulta que Einstein a su vez así como se burlaron de él en Viena a su vez, cuando a él llegaron a hablarle de que si había un evento que no pudiera ser observado, no podía sacarse de él las cualidades los cuales eh, no hablaban así, ¿eh? Este no podían sacar de él las cualidades eh, a estudiar. Einstein se burló y dijo: "Ah, o sea que si nace un árbol en un desierto, en un bosque de Canadá y no hay nadie que lo vea, ¿el árbol no existe? Claro, esa pregunta está mal planteada y al final de la cápsula veremos por qué. Porque porque es tremendo, es es claro, Einstein se burló de eso y con base en tantas experiencias que han tenido los físicos, tantas decepciones, tantas tantas reveses en la investigación, pues un científico, yo siento, y que me perdonen mis tutoras si me están oyendo, que en el fondo es un filósofo, un filósofo con aspiraciones, un filósofo o wannabe, o sea, no se quiere quedar en la teoría, el científico. El científico es el filósofo que va al mundo y trata de comprobar que lo que está pensando está ahí en el mundo, o puede darse de esa manera como él está pensando. Es fascinante, ¿no creen? Es, es una cosa, es una cosa, bueno, bueno, Hasta me dan ganas de llorar de, de lo de lo hermoso que es esto, ¿no? Es como un poeta. Digo, los poetas no existen, nada ¿eh? huevo. Pero la poesía sí. El problema está en que, claro, cuando los científicos ya tienen algo tan entendido, pero tan entendido, ya hicieron todo lo que pudieron en el mundo de la investigación, de la ciencia, de... ¡Se vuelven poetas! ¿Qué les pasa? Claro, se vuelven poetas porque cuando tú quieres definir un concepto que está muy sobado, tiene tantos significados, tantas aplicaciones en la lengua y en, y en cualquier otra área de la vida, que simplemente no lo puedes definir con dos o tres palabras. Tienes que hacer toda un poema. Tienes que hacer... tiene De hecho, Goethe decía Si tú quieres conocer a la rosa No la partas en pedazos Conocerás trozos de la rosa Si tú quieres conocer a la rosa Conocerla realmente Saber lo que es una rosa Conviértete en la rosa Claro eh, Esta visión Esto te está pidiendo que te vuelvas como en un monje budista, que te sientas enfrente de un objeto y te interiorizas tanto en tu en tu meditación sobre él que te vuelves esa cosa que estás observando. O sea, esto estamos hablando de una experiencia espiritual. Y claro, la palabra espiritual hace que la ciencia se retuerza como la con sal, como baboso con sal. Porque nada que tenga que ver con espiritualidad, Dios, diseño, eh, nada. Es más, les gusta más el azar que las tres cosas juntas que dije. ¿Por qué? Porque eso sienten que los vuelve chavacanos, ¿no? que los vuelve balines, que los vuelve unos científicos eh, del Chapulín Colorado. No, no o sea el físico y vuelvo al punto tiene que echar mano de lo que hay tanto en el mundo físico como en su mundo de la, en su interior para explicar una realidad en eso un científico también es como un artista pensándolo bien otro día le preguntaba a sergio fong oye un artista es solitario por naturaleza me dijo, pues sí, es un güey que piensa que hay un camino, ¿verdad? Y va por ese camino, por ese camino. Y la gente le dice, no pintes eso, no escribas sobre eso, no escribas así. Pero el artista sigue y sigue convencido. Pues yo creo que guiado por, por una parte... Por una intuición, por, por, por no sé, por su corazón, no sé, por su pasión, si, si se quiere ver muy Bacardí, ¿verdad? Muy de comercial de Bacardí. Eh, ah, ya, usted está muy chiquillo, o ¿sí? sea, ah, ya no vieron los comerciales de Bacardí. Bueno, este, entonces el, art, el, el artista va por ese camino, y ya que lleva un chingo de tiempo partiéndose de la madre, le reconocen, que, pues no había un camino ahí pero él lo hizo no <risa> con tanta terquedad él lo hizo y entonces le reconocen pues no el camino no no el hecho de que se le haya pasado pintando tenis colgados de los alambres de la luz como chava rodríguez no no sino le reconocen que, que tuvo los los arrestos verdad que tuvo el valor de seguir por ese camino a pesar de que todo el mundo le dijo que no hiciera esas porquerías, y las hizo, y eso es eso adquirió de tanto dedicarle tiempo y su humanidad, pasando por su conciencia, eh, lo logró, ¿verdad? Se hizo, se hizo, pues, eso, eso es un artista. ¿no? Entonces los científicos son artistas en ese... En ese tenor de las cosas también son artistas, ¿no? Eh, ¿no? No hay que descartar nunca este mundo, este mundo donde... Yo, yo tengo razones específicas para hablar de esto en esta cápsula. Eh, y son razones muy prácticas. Para mí, todo lo que es arte, todo lo que es ciencia, todo lo que es espiritualidad, si no lo puedo bajar a un plano material a un plano donde sea aplicable en mi en mi día a día no me sirve de nada y no y no lo quiero no no es que diga que no existe no me atrevo a decir que no sirve pero no me sirve a mí tal vez a otros les sirva pero a mí no y, y yo Siento que está este pragmatismo que muchos, que muchos creadores critican hasta el hartazgo ¿no? de decir, ¿por qué, me ¿por qué los críticos critican mi obra? Los críticos, por ejemplo, de literatura, ¿no? Los críticos son unos escritores frustrados, ¿no? O los críticos de pintura son unos pintores frustrados. No, momento, señores. Este, no solo hay una dialéctica, ¿verdad? Donde se pelean el, el... Bueno, que los que los buenos pintores les vale pingüino, ¿eh? O sea, ellos siguen por su camino, tercos y enfadosos, ¿no? Ahí siguen. Y, y cuando quieres echarle una visita a su mundo, ni siquiera se molestan en explicarte por qué, ni nada, nada, nada. Ni, O sea, son los típicas que dicen, ¿qué es que qué me quiere decir la obra? Mi obra no te quiere decir nada. Nada, ¿no? Entiende lo que te dé tu chingada gana. Así, ¿Ah, o sea, yo, bueno, mis amigos pintores y escritores son muy buena onda. Nunca nunca los he oído que le digan eso a alguien, ¿no? Pero, pero bueno, los comentarios en general van en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, el, el escritor, el, el pintor, te invitan a su mundo y si tú quieres y si tú ves algo ahí que te cause una experiencia estética que te que te dice la piel que te deje un una huella en en, en, en en la en la corteza cerebral pues chido y si no pues chido también entonces este es algo que nosotros no comprendemos y, y yo siento que Hay muchas cosas de la vida que no comprendemos y me he atrevido a traer esta, esta cápsula con este chisme, eh, con este chisme científico, porque aunque se trata, o sea, hay que hablar un poquito del origen del universo, que nunca se puede hablar poco acerca del origen del universo. este De todos modos, si sí nos concierne aunque nosotros andemos como pollo sin cabeza ¿verdad? resolviendo resolviendo el dinero resolviendo la, las relaciones, resolviendo eh, mi, mi aspecto social resolviendo dónde voy a vivir resolviendo, o sea, aunque andemos en eso el puto origen del universo nos sigue afectando nos sigue determinando o sea, ¿cómo puede ser posible? Bueno, porque yo vengo de allá. Aunque ustedes digan, no, ni madres, pinche señor adolescente, tú tienes 50 años, no te hagas güey. Y nada de que tú vienes del origen de... No, bueno, me refiero a la formación de mi ser, a, la, a la, de mis moléculas. Miren, si, si, si hay alguien aquí que esté oyendo esto, que no piense que las moléculas de su cuerpo, las de hierro, las de... no vienen de las estrellas, mejor ya apaguen el pinche programa de radio, la verdad. Porque, la neta, o sea, si nunca si nunca se han puesto a pensar de dónde salió todo esto que tenemos alrededor, pues qué vida tan chida tienen, ¿eh? la neta. O sea, no preguntarse nada es la neta del planeta. Pero para los que no podemos dejar de preguntarnos, pues qué chinga, ¿verdad? Porque si no agarras la onda de que tu origen es extragaláctico, pues pues, pues entonces ¿de dónde vienes? No? <risa> hay un, hay un videíto ahí en YouTube. No sé si... Creo que dura dos horas. De hecho, se llama El origen del mundo en dos horas. cuando Si llegas a ver ese, ese video, se te van a caer los calzones porque se te va a hacer chiquito el trasero de pensar que de verdad eres polvo de estrellas. No voy a decir más, ¿eh? No, no quiero entrar en eso porque, claro, lo que de lo que estamos hablando, que, que es de todo y de nada al mismo tiempo, eh, es, son cosas tan complejas que cada disgresión, cada, cada salidita del tema, se pueden escribir bibliotecas enteras de eso. ¿no? Pero el propósito de, de esta señora adolescente que, que viene a presentar esta cápsula no es de ninguna manera como abrumar a nadie con cosas científicas, Mucho menos con términos científicos. O sea, no tengo ni la capacidad ni el deseo de, de hacer eso. Eh, vengo a hablar de un libro que ya, por cierto, no sé si me va a dar tiempo de hablar. Donde este, simple y llanamente se, se contestan preguntas acerca del universo, del origen del universo, para venir a plantear una nueva ciencia física entonces eh, yo lo que lo que quiero decirles es que eh, hacerse pendejo sirve para llegar a viejo pero también es como una parte muy vacía no de la existencia es como decir eh, me vale madre todo yo con que tenga resuelto Mi, mi, mi sustento, mi vivienda, y, y con tener a quién cogerme de vez en cuando. O sea, sí es, es, es, si está padre, pues, es, es una forma de vivir, es válida. O sea, pues sí, ¿quién chingas va a decir si es válido no? ¿eh? es válida para quien la hace, ¿no? Pero si, si alguien resuena conmigo en este deseo de ir un poquito más allá no vivir como un animal, ¿no?, sino como alguien que ve algo un poco más allá, con un poquito de ambición emocional. Eh, entonces, tal vez podamos quedar de acuerdo en que, pues es a toda madre pensar de dónde vienes. Y probablemente se pueda saber, pues, a dónde vas. ¿No? Tal vez puedas mirar una trayectoria o puntos de tu existencia, no ahorita, de la edad que tenemos ahorita, sino de, de, lo, de la existencia de nuestras moléculas. ¿no? Venimos de la muerte, o sea, de, de algunas sustancias inermes, ¿no? pero tenemos una conciencia. Entonces, si los científicos no han podido... Ordenar todos los sistemas de un ente, porque clonar, pues, es copiar, ¿verdad? ¿eh? O sea, seamos, seamos sinceros, ¿no? Este, yo yo no he conocido, creo que hasta ahorita, a ningún clon, a ninguna persona que sea clon de alguien. Yo yo yo creo, a lo mejor sí, ¿no? Este, dicen que se deterioran más rápido, ¿no? Y mueren antes de, del individuo que les dio origen. Bueno, depende, ¿no? O sea, por muerte natural. Pero eh, mi gran incógnita es, si sí, pueden clonar a alguien, pero ¿y la conciencia? O sea, ya nacen con conciencia. Yo más bien lo que siento de los clones es que es como si naciera cualquier otro ser humano y tiene su propia alma y tiene su propia conciencia, ¿no? dama su hardware, su cuerpo, es este un cuerpo pues producido de, de una con una intencionalidad diferente, ¿no? Digo porque pues, la humanidad nace casi inintencionalmente, ¿no? Tengo mi amiga Violeta que dice que los, los hijos no son algo que los seres humanos que los seres humanos planean, ¿no? Son algo que a los seres humanos les pasa. Entonces, qué bueno, ¿ah? ¿eh? Porque imagínate, si todo el mundo los planeara, pues casi no habría, ¿no? Entonces, este, pues estamos en esos rollos, ¿verdad? Estamos en esas disertaciones y, y bueno, pues, este, no me van a creer, pero no pude hablar del libro por andar pinches dando vueltas, ¿ah? ¿eh? Pero es a toda madre, ¿no? Poder encontrar alguien que resuene con este con esta ambición de ir un poquito más allá, tal vez en una segunda eh, cápsula un poco más corta, más concreta, les presente el libro y los autores, y, y bueno, cumplí mi objetivo de decirles que existe una nueva ciencia más allá de la cuántica, eh, que se llama Qualies, y, y, es, y es donde la espiritualidad y la ciencia Se agarran de la manita y dicen, güey, no hemos podido resolver nada, ni tú ni yo, cada quien por su lado. Vamos juntas a ver qué encontramos. Yo les agradezco mucho que hayan escuchado esta cápsula, que no fue una cápsula. Eh, les agradezco mucho que hayan escuchado las disertaciones sobre, <ríe> sobre estos rollos de... de un poquito quiere ser divulgación científica no lo logro no lo logro porque no manejo la no tengo la capacidad no soy científica pero he trabajado como obrera científica y, y sé algunas cosas y este en la próxima ocasión que esta señora adolescente venga a presentarles eh, alguna tirar a tratar de tirar algunas netas respecto a esto este les, les, Mientras eso sucede, pues les agradezco mucho su atención, les, les agradezco mucho a Sergio Fong la, la oportunidad, y también este, les pido que manden sus cápsulas, que no se queden con, la, con las ganas de decir algo que ustedes sientan, que ustedes piensan, de honrar su existencia, de estar presentes en su propia vida y de saberse dueños de su conciencia, y de llevarla hacia donde ustedes consideren que les da su chingada gana. Entonces, este les mando un gran abrazo, un gran beso, y sigan disfrutando de la vida. Hasta la próxima.